i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. En el treball de Ferran Ortí i la redacció i d'Arturú Delgado al front del control de Somos, saludar com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils d'Apel·li Android en el Tunein com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la977.com i més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que vols fer en el dia de d'avui, tenint en compte que demà reunís competició, és, penseu que eh, competició atendrà les alegacions del València i podrà llevar-li la segona groga a Javi Fuegos. la pregunta que vols fer en el dia de si teniu alguna esperança en que el comitè de competició atenga les alegacions presentades pel València, escull de futbol en la segona groga que Jaime Rater li va senyalar li va mostrar a Javi Fuego en la part final del partit del Calderón davant el Atlético de Madrid uno mira el dia de avui i està donant el compte de lo, lo canviant que és la vida, en general eh? en el món del futbol possiblement se plasma d'una manera més ràpida o més clara perquè tot depende sobretot la majoria de voltes de, del resultat si se'n recordeu en tornar de les vacances, el València tenia el 4 de gener un parí davant d un bou descomunal, que era un Madrid que veia una ratxa descomunal de victòries, 22 victòries, venia de guanyar el Mundial de Clubs, i, bueno, la gana el València, el tombà, i des d'aleshores es pot dir que el Real Madrid no ha tornat a ser el mateix, no ha alçat el cap l'equip de Carlo Ancerotti. A voltes en futbol les coses semblen clares, i la realitat és que, si uno mira cap enrere, en els Nadals, uno recorda que el Madrid venia llançat com un coet que Anxerotti era Nostre Senyor que Cristiano Ronaldo era un extraterrestre que Luis Enrique era un desastre que Messi era la mano negra de la màfia del vestidor del Barça que l'Aretic estava segur tercer i mirava cap endavant a veure si punxava en els de dalt i que el València estava veient a veure si es podia clavar entre les quatre primers estava cinquena en aquell moment a veure d'ara Ancelotti, Paralls, Matia, Carmen, Cristiano Ronaldo resulta que se depila més que Irina Saic, el Barça va llançat, Messi és ara qui és l'estraterrestre, a l'Aleti de Madrid li tremoren les cames, i el Barça està còmodament instal·lat en la quarta plaça, amb avantatges sobre els seus perseguidors, i mira cap a dalt. És molt canviant la vida. I és molt canviant el futbol. Este matí, com a altra mostra de el canviant que és la vida i de lo que és el futbol,s'as signava l'acord entre l'Ajuntament de València i el València Club de Futbol per el deute de la permuta que hi havia entre el club de mesta i l'Ajuntament de València. Jo en el seu dia, el 20 de febrer ho va dir vaig dir clarament, i avui torna a reafirmar me Si l'acordes no, és bo o no per als valencians que de votar l'Este Consistori, ho diran les urnes. Que l'acord de satisfactori bo per a València, no tinc cap dubte. El València crec que abasta un bon acord per als seus interessos amb l'atuntament de València. Crec que el fet d'arribar i dir què se deu anem a pagar i xina i està el primer termini, crec que és un col damunt de la taula <coughs> per aquells que digueren que Peter Lim no anava a posar ni un. Sobretot, en contraprestació, a aquells que anaven prolongant el deute en el temps, paraules textuals, fels els llonguis". I sa signatura de Kim Ko en el Saló Modernista de l'Ajuntament de València, amb les autoritats tècniques, del consistori valencià és un alivi per al valència per al valencianisme i una mostra més de la clara, contundent e ignominiosa derrota de la societat valenciana han tingut que vindre uns senyors de Singapur a salvar el que probablement haguien afonat valencians i això és la trista realitat que en el seu dia també me vaig manifestar. És dur per a la societat valenciana, si eres del València i te sens valencià, que un senyor de Singapur hagi mostrat més interès per salvar el València, encara que vinga a fer negoci. Escolten, així ningú regala dulos a 4 peces, eh? <coughs> jo ja sé que Peter Lim no és del València des de xicotet, però en el moment està donant cap passos cap endavant, eh? I aquests passos ni el saberen donar ni volgueron donar-los cap valencià i per això ha vingut un senyor de Singapur a quedar-se a valència. és una mostra dura però reial de la derrota de la societat valenciana que avui, en lloc d'estar elegant en aquest saló d'actes de l'Ajuntament signant junta Rita Barberà junta la resta de eh, membres del Consistori, l acord que signa l'equilibri que hi havia, o, el des, o signa la desaparició, però perdó, l'equilibri des, que hi havia entre el València i l'Ajuntament, vull eixar acord en lloc de signar Rom València. No tan sols estiguem molt lluny de signar-lo en València, sinó més no que l'ha signat un senyor de Singapur. Jo crec que la societat valenciana, com a societat, hauria de fer-se un mirar. Què vols que vos diga? I després, sé el que passa, que és que són anti-Salvo i anti-Lim. Me diran que eh, soc un pelota i soc un venut a Salvo i a lim. i quan he dit que Peter Lim ve a fer negoci o que... Perquè ve a fer negoci. Ixa és la realitat. No és del València de Xicotet. I quan eh, dictame també que eh, Peter Lim, això, que no és del València de Xicotet o que ve fer negoci, eh, vindrà... Eh, hi haurà qui vinga a dir-me que soc antisalvo i soc anti -lim. A la fi, soc Manolo Montalt. Cada nit tinc una hora i mitja per a fer ràdio, en esta casa, i dic les coses tal i com les vets. Agrade o no agrade, però és la meva manera de veure les coses. 11 38. Fem eh, un repàs al que ha sigut l'actualitat del dia, com sempre, plasmar-la en 5 fotos. Acord signat. Este matí València Club de Futbol i l'Ajuntament han signat l'acord de refinançament pel deute de la permuta de Parceles on va només tallar salvo. Ha recordat que l'objectiu és acabar-lo per al centenari i Rita Barberà ha agraït la predisposició del club per a l'acord. Tenem que redactar aquest proyecto, eso nos va a llevar... Unos meses, pero ya hemos dicho que la intención nuestra es que el estadio esté disponible para el centenario que es en el año 19. Es agradecer el trabajo, la voluntad de acuerdo, la voluntad de colaboración manifestada por las dos partes. Tanto por todos los eh, miembros del equipo del Valencia Club de Fútbol que han participado en la negociación... Més actes socials. La presidenta Lai Hoon ha inaugurat l'exposició de l'agència F Blanquinegre de fotos històriques del club i les ha valorades d'esta manera. Collection Esta gran col·lecció d'imatges en blanc i negre representa i dibuixa la història del nostre club al llarg de les dècades. Gràcies als molts fotògrafs brillants darrere de les càmeres, les precioses fotografies del nostre passat han sigut capturades per a la posteritat. Una bona instantània captura un moment i el fa perdurar al llarg del temps. Martino Blanquineg, el seleccionador argentí, no és indiferent a la temporada del València i convoca Otamendi, Orban i Enzo Pérez per a dos amistosos contra el Salvador i Ecuador en Estats Units a finals del mes de març. Alcalá recupera efectius per al partit al Madrid. Diop, Ivan i Pedro López han remodit l'alta mèdica. Barral, Barral ha de fer l'importància dels partits a casa Espera a conseguir la salvación. si sí, los puntos los puntos que estamos sacando en casa eh, son los que nos tienen que dar la permanencia y ahora los estamos sacando adelante. Eso es lo importante, la afición nos ayuda, también hay que agradecer y, y bueno pues poco a poco ir sumando en, todo, en todos los partidos posibles. Espera una dura batalla. Además, Múnich tiene Valencia Basket una renda de 22 puntos contra el Bayern. Carles Durán insta a no refiarse y afrontar la tornada como si fuera un partido a 40 minutos. Si vamos con la mentalidad que vamos con un más 22, yo creo que en la primera parte vamos a tener un grave problema. Entonces, nuestro partido es 0 -0 y vamos a ir con la mentalidad de ganar de un punto, como si tuviéramos un menos 1 y ese es nuestro espíritu y ese es como tenemos que iniciar el partido. Les 11 de la nit i 40 minuts, eh, anem a fer un altre en el camí i entrem amb tota la informació del dia d'avui, que és notrida. Recordem la pregunta que fem avui en el Twitter, arroba esports97nit, arroba esports97nit. Eh, penseu que competició atendrà les al·legacions del València en la segona groga per Javi Fugó, eh, que va ser eh, mostrada en la part final del eh, partit del Calderón, recordem, penseu que el València té alguna oportunitat de salvar Javi Fó amb el comitè de competició després de presentar les al·legacions. 11:41. Fem una pausa per a la publicitat i estem així que tenim molts temes per davant i moltes que sentir en esta primera mitjana informativa i en tot el que és el programa que dura fins a la 1 de la matinada, que s'emet en la 97 punts de ràdio i que ja sabeu que es diu Esports 97. Ta -ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peyo Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros En tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance 1.500 euros de descuento que suenan de cine Ven Aferto, tu concesionario peyote en torrentisilla De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte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 Después del empate al calderón el den uno continúen en la persecución del tercer lloc de la clasificación revén la visita del primer equipo que él se en la presente campaña desde me estalla al leswiiti cuarto de la vesprada valencia deportivo de la coruña el futbol en valencià, sense filtres ni edulcorants, comptat a cada moment el que està passant amb Manolo Montalt i Salva Folgado. València, Deportivo de la Coruña. Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Col·laborem productes de l'arte. Luxovem, gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97, NIT, el teu equip, la tegua ràdio. En el dia d'avui se'n reunien per a signar l'acord basat el dia 20 de febrer l'alcaldessa de València, Rita Barberà Amadeo Sago, president del... executiu de València Quim Co a més de del eh, regidor d'Urbanisme Afonso Novo i el secretari municipal Manuela Torre per part de tancar i se deute que manté el València amb l'Ajuntament de València d'algo de... més de 10 milions d'euros Eh, per eh, el diferencial de les parcel·les, eh, en este cas de eh, la nova, en la que està enclavada l'estadi de Mestallà. De 9,8 milions era de el deute que en aquest eh, eh, calendari ja acordat i tancat a 10 anys a un interès del 3,5%, eh, el van acabar pagant 23,3 milions. Ja sabeu, les eh, dates que les venim recordar des d'aleshores però no està a més recordar-les el València eh, s'ha vist a unes 18 parcel·les queden les despeses notariales a càrrec del València la garantia hipotecària de, per a, a l'Ajuntament és el tercerari del nou estadi i 3.000 places del nou aparcament i el primer eh, pagament que en teoria havia de ser el 15 d'octubre ha sigut ja avui ha, ha arribat el, la nova propietat del València Club de Futbol i mitjançant l'acord d'este matí el València Cuit de Futbol ha fet un pagament ja de 990.000 pràcticament d'un de milió d'euros en les arques eh, públiques eh, el València s'ha dit a més dos paseres en la, la ciutat de l'artista Fallero una de 24.740 metres 6 en Malilla eh, 13.171 metres quadrats 8 en la ciutat de l'Aprenent 11.860 metres quadrats, 12 en Beniferri, 17.007 metres quadrats i 4 en la Font de Sant Lluís, 7.769 metres quadrats. Eh, per tant, ja eh, abans no, són 32 parcel·les, que eh, el València cedís i la diferència, com deia, ja eh, eh, ha quedat saldada i, com veiem, la nova propietat del València ha arribat, ha preguntat senyors, així que es deu senyors, se pot pagar i sí li dit que sí, i ha arribat i ha pagat jo dic en veu alta i no metrem el pols per a qui vulga dir o per a qui vulga sentir o per a qui vulga valorar que estan al seu dret tant ell del com jo he de dir que és una evidència que la nova propietat ha arribat i ha saldat un problema creat pels valencians que els valencians no saberem resoldre ha arribat i ha posat un quilo, pràcticament un quilo, a teja, damunt de la taula, para pum. I després la irem pagant la resta. I això és una realitat, perquè és que diguen que eh, Peter Lim eh, venia no posar-li ni un. I això s'equivoquen, s'enganyen. Que Peter Lim vagi a ser la panàcia per a València, pues ho dirà el temps, de moment, els passos que està donant, ahí estan. Posar-los els ha posat. En el tema del camp, allà estan En el tema de jugadors Digue que venia a invertir 80 quilos Al final crec que se n'ha invertit 130 en jugadors Que Peter Lim ve a fer negoci Escolten eh, Qui vulga caure d'un guindos Tres alçades de la vida, pot fer-ho Però, què vol dir que vol, vol dir La cosa està molt clara Peter Lim no era del València des de xicotet Anava buscant un club perquè li agrada el futbol Perquè vol fer negoci Perquè vol fer un club fort i no dius el mateix. A mi no me mereixen. Jo no canvié. Jo dic el que pensi. I, possiblement, dient el que penses, acabes irritant a les dos grans trinxeres que n'hi ha, ha en aquesta ciutat. Però és que, malauradament, i em perdó de la paraula perquè són les 11.47 i no hauria de dir-la, però vas a dir-la, no dependrem d'una puta volta a deixar darrere les trinxeres i les guerres. Mirem, a mi també m'agradaria que la València fos governant pels valencians i que no haguem vingut de fora, però si han vingut de fora perquè els valencians no han sabut què fer amb el València ni cuidar el València i per això han tingut que vindre de fora perquè els de casa no han sabut fer el que ens tocava fer així que probablement, com deia jo crec que avui estiga el Sr. Quincó de Singapur si no han dit la cosa amb l'Ajuntament en lloc algun membre important de la burguesia valenciana que s'hagués fet endavant amb el València Club de Futbol si no estan és perquè no s'han fet endavant i perquè és de Singapur els xinos, com es diuen alguns respectivament han mostrat més interès per aquesta societat per la societat València Club de Futbol de l'interès que ha mostrat la societat civil valenciana la valenciana, la, que no és la valenciana, no perquè mostra que hi ha interès però això la realitat que venen a fer negoci? evident que de moment les coses estan fent-les com cal, com toca també que ho fan tot bé, no, a mi hi ha coses que estan fent que no m'agraden, i per exemple hi està el fet de les bandes de música les llevares del camp ja l'han tingut que recular, mentre rectifiquen bé no són perfectes però tampoc són el dimoni a veure si, com deia, d'una volta ha de tenir-me a deixar darrere les trinxeres jo ni estic, en un, ni estic en uns ni estic en altres estic per contar les coses, com jo les veig de la meva manera, m'equivocaré o no això sí de citar-me cada amb la consciència tranquila. I això és el que estem fent. En el dia d'avui, molt ràpidament, Rita Barberà donava les gràcies al València i als temps municipals per trobar un punt d'acord ràpid en aquest eh, document signat en el dia d'avui. El que acabem de plasmar és el, el mejor de los acuerdos possibles, tant per als interesses de la entitat esportiva com per als interesses de la ciutat. Y yo que tengo que hacer en este momento, una vez más, es agradecer el trabajo, la voluntad de acuerdo, la voluntad de colaboración, manifestada por las dos partes, tanto por todos los, eh, los miembros del equipo del Valencia Club de Fútbol que han participado en la negociación, como por los técnicos municipales que han podido encontrar solución y aceptar los temas que creíamos en este momento que eran ya necesario cerrar. Bueno, pues... Eh... Amadeus Salvo, que parlava de que la idea, encara que se van a prendre uns mesos per a revertir la situació en l'ajuntament de l'obra inicial i per remodelar-la, però la idea és que l'estadi estiga per al centenari, per al 2019, acabat. Nuestra satisfacción por el acuerdo a Estamos trabajando ya en, en Lo he dicho varias veces ¿no? en, en diseñar o en rediseñar Ese nuevo estadio Es un proyecto de 2004, 2005, 2006 Hace 10 años Muchas cosas han cambiado a nivel, a nivel constructivo A nivel arquitectónico A nivel ingeniería, a nivel tecnología A nivel exigencias FIFA Exigencias UEFA Entonces tenemos que redactar ese proyecto Eso nos va a llevar uns mesos, no no sabemos quanto, però ja hem dit que la intenció nostra és es que el estadi estigui disponible para el centenari que és el any 19. De vesprada, exposició de l'agència F una exposició per a Vorela, eh? Eh, la exposició blanc i negre, fotos en blanc i negre històriques del de ha parlat, Lajur, cert, ha valencià del futbol. A parada el Jort, ha dit molt bona vesprada. Ja és mes, ja és mes de lo que fan alguns dirigents d'aquesta ciutat, eh, o d'aquesta comunitat i ha parlat del centenari perquè avui fa 100 dies que Meriton està en València avui l'Eijun, que realment és Missy Chan, després ho explicarem parlava d'esta manera sobre els 100 dies de Meriton en el València Club de Futbol Avui és el meu dia 100 en el club i estic encantada de veure com el València Club de Futbol està progressant bé cada dia pas a pas espero que puguem continuar creixent forts cada dia y que tanto los aficionados como la sociedad valenciana continúen donándonos el seu recolzamiento, como siempre han hecho. Muchas gracias, muy valencia. Bueno, pues ha salido una buena valencia y un muy buen desprado. Bueno, va poqueta a poquito ampliando su vocabulario en valenciano. El tata Martino convoca a Órbano también de Ienzo para dos amistosos que se han de jugar a final de marzo en Estats Units prepara la selecció argentina és la segona convocatòria d'Orban la gent diu de votar la selecció no va ser convocat per un partit del 16 de novembre del 2013 en una Argentina-Ecuador que va empat a cero demà tornada al treball del València i de futbol a esperar lo que digo, el que diu el cometer de competició sobre Javi Fuego i a més a més un València Club de Futbol que, com dèiem, el divendres rep el Deportivo de la Colonia en eixa lluita per abastar la tercera plaça. Tanquem, de moment, informació de València, que reprenem després. Ara hem de parlar del Llevant Un Esportiva. Ferran Norti, Molt bona nit. Bona nit, Manolo. Torra, el treball per preparar el partit del Bernabéu. Alta mèdica per a Diop, Pedro López i e Ivan. Ivan absència per gastroenteritis, són les notes més destacades de l'entrenament d'avui. Eh, exactament. Les novetats han sigut que Ivan López i Diop, que va quedar fora del partit contra l'Ibar, han rebut perfil alta mèdica i podran jugar este cap de setmana, i van entrenar amb el grup, mentre que el jugador senegalès ha continuat al marge amb treball de recuperació. L'altra torna del grup la protagonitza Pedro López que duia ja diverses setmanes afectat per una sobrecàrrega i ha tornat a entrenar amb els companys i van ha sigut l'única absència ja que segons s'han informat els serveis mèdics s'ofreix una gastroenteritis. I ha parlat Barral al final de l'entrenament i s'ha referit entre altres coses als punts aconseguits en casa, que segons s'ha explicat el davanter són els que han de donar la permanència. Sí, los puntos, los puntos que estamos sacando en casa eh, son los que nos tienen que dar la permanencia y ahora los estamos sacando adelante. Eso es lo importante, la afición nos ayuda, también hay que desagradecer y, y bueno, pues poco a poco ir sumando en, todo, en todos los partidos posibles. També he tingut paraules per a referirse al partit del diumenge. Cita difícil desgranotes al Santiago Bernabéu on acudirán a en fer tal i com ha explicat, eh, explicat el Gadita sí es un partido bonito que hay que disfrutar de un partido especial que se marcan en el, en el calendario como, como bueno pues eh, anecdótico pues porque es el real madrid porque es el santiago Bernabéu y a todos a todo futbolista le gusta jugar ahí, lo cual también sabemos la dificultad que tiene jugar en ese estadio y que ellos no tengan, no tengan su día, lógicamente, que, que no estén finos y nosotros pues tener la mayor suerte porque estos estadios son así, tienes que, hacer un, tienes que hacerlo muy, muy bien para, para llevarte algo positivo y, y que ellos no tengan su día, lo cual es difícil que todo coincida, pero, pero vamos con fe. La visita al Bernabé, que tal com s'està posant les coses, va ser calenteta, segur. Only 54, ràpid, ràpid. Vem contra la Reionge per a parlar de bàsquet, perquè demà, quarts de vuites de final, tornada de l'Eurocup entre el València-Bàsquet, que duu més 22 davant el Bayern de Múnich. Juan Marromero, bona nit, guten Abend. <risa> Hola, Manolo, buenas noches. Aún no he aprendido alemán, eh? No, home, eh, eh, lo cheguez a parar per casa, que diria que ell. Escolta, eh, demà aquí es van a apretar, segur, però, bueno, Valencia Basket, encara que amb mig equip renqueixant, té la obligació de fer valdre els 22 punts de lada, encara que Carles Durant no vol sentir parlar massa de, eso de la diferència de 22 punts. No, hombre, porque enfrente va a tener un equipo con experiencia que, bueno, todos pensamos que va a ofrecer una mejor versión que la que dio en la Fonteta hace hace una semana y porque, bueno, además yo creo que tienen en el banquillo a Pesic, que es un auténtico zorro, ¿no?, que seguro va a intentar, en este caso, pues espolear a su equipo para, eh, bueno, eh, en este caso llevar el partido a lo que ellos a lo que ellos quieren, ¿no?, pero desde luego, y como comentábamos eh, después de la victoria de la semana pasada en la, en la Fonteta, el Valencia básquet ahora mismo con este resultado de 22, de más 22, tiene la eliminatoria en su mano... Y esperemos que no, pero si en este caso al final el equipo taronja que ayer ha eliminado yo creo que sería más de mérito de Valencia Basket que el propio que pueda hacer el, el Bayern, ¿no? Porque eh, yo estoy convencido que que mañana el Valencia Basket va a pasar, que va a poder sufrir algún instante del partido, pero que al final yo creo no va a tener problemas para, para meterse en cuartos. Tensa el cola a prueba de bombes, ¿no, Romero? Sí, hombre, eso siempre, eso siempre. Y me da una que de mal me va a pa partir, ¿eh? Dic, bueno, esto eh, digo yo. No, Dime Agorero, pero tiene que esa percepción que luego le di que qué le facha. Sí, hombre, siempre piensas que, que ellos van a intentar mejorar, pero bueno, fíjate los parciales que le tienen que hacer al, al Valencia Vázquez, le tienen que sacar más de cinco puntos eh, sí. por cuarto para, para poder eliminarle, ¿no? que, que esto durante los 40 minutos es difícil. Para mí va a ser muy importante, sobre todo la primera parte, que el equipo, si no va ganando, no pierda demasiado. Esto yo creo que en la segunda parte va a hacer que el Bayern vaya más con más precipitación, que, que empiece un poco el hecho de querer hacer todo muy rápido y esto puede beneficiar al Valencia Basket y conforme ya vayan pasando los minutos, la desconfianza de ellos vaya, vaya cayendo, ¿no? Pero evidentemente para eso tienes que estar enganchado todo el partido y el equipo tiene que estar eh, muy mentalizado, ¿no? Bueno, pues eh, a palata en el día de hoy, Carlos Durán, el míster, que es el que ya ha comentado. Pues precisamente eh, hablaba de esa mentalidad ¿no? con la que se afronta el, el partido de mañana eh, y como tú bien decías, bueno intentando un poco eh, trasladar a sus jugadores que se olviden del más 22, eh, que arrastran de la fonteta y que se centren en el partido como si empezara de 0-0. Hemos acabado la primera parte, ahora empieza la segunda y para mí empieza un 0-0. Si vamos con la mentalidad que vamos con un más 22, yo creo que en la primera parte vamos a tener un grave problema. Entonces nuestro partido es 0-0 y vamos a ir con la mentalidad de ganar de un punto, como si tuviéramos un menos uno y ese es nuestro espíritu y ese es como tenemos que iniciar el partido. Y una de las claves sin duda también para el partido de mañana de Valencia Básquet será por un lado la defensa, que esperemos sea bastante mejor que la que se vio el domingo frente al, al zaragoza Todo lo que sea un marcador alto no va a ayudar al Valencia Básquet, le puede poner en aprietos y también la, la intensidad no que vaticina que mañana va a haber en la cancha yo creo que tácticamente somos muy muy conocidos los dos equipos y pocas cosas vamos a poder cambiar, algún detalle, lo que sí que creo es que volverá a haber una intensidad máxima y creo que el equipo que sea capaz de, de mantener esa, esa intensidad el máximo tiempo posible pues va a tener esas opciones eso pasó en el primer partido yo creo que nosotros fuimos capaces de mantener una intensidad mucho más tiempo que Bayern y esa fue la diferencia y espero que en Múnich sea igual, ¿no? Que mi equipo pues tenga la capacidad de igualar su nivel físico e incluso superarlo y espero que, y espero que eso nos nos dé la eliminatoria. Y por último el técnico del Valencia Basket que también hablaba sobre el estado físico de los eh, jugadores hay que recordar que para este partido son Baja Lisuc y también Jarangodi eh, que finalmente aunque se había asegurado con la opción de que pudiera viajar y jugar mañana incluso con una máscara, pues bueno, eh, el jugador no está totalmente restablecido y se queda en Valencia. Y viajan tocados tanto Van Rolsen con ese esguince que arrastra en su tobillo precisamente en el partido de ida y Cresolonchar, que, que sufrió un proceso vírico en, el, eh, en la previa del partido frente al Kai y que le pidió estar frente al equipo maño, precisamente sobre el hecho de tener a algún jugador que no está al 100%, también lo comentaba Carles Durant. Vamos a ver cómo el miércoles somos capaces de plantear un partido con jugadores que no están al 100%, pero que tienen la ilusión de, de ayudar al grupo y al equipo para pasar esta eliminatoria. Que hay jugadores que tienen golpes muy importantes y no sabemos cómo cómo van a ser capaces de volver a competir con un contacto físico muy importante. a final, entre dos bases y al gusto tocados, la verdad es que para un partido decisivo como es este, eh, eh, es ser... Eh, que quan estàvem en l'època de Perasovits parlàvem de la canya que pegava Perasovits i que per això caien molts jugadors ha deia ja que aixecar-lo a la mala sort però sé que s'han juntat una sèrie de factors home, que te fan, eh, com dèiem ahir que tingues quasi més gent dins de la infermeria que fora eh, els entrenaments imagina que seran res eh, vídeo, sessió de tir i poca cosa més Sí, sí, es cierto, ¿no? La verdad es que parece que le ha millado un tuerto ¿no? al equipo en las últimas eh, semanas. Eh, de hecho, bueno, lo comentaba el propio Durán, precisamente después de la derrota frente al CAI, que a las nueve de la mañana se enteró de que Lonchard no iba a jugar por ese cuadro vírico que le apareció de, de última hora... Eh, bueno, que Van Rosson tenía ese problema en el tobillo, que todavía no puede contar con, con Lissou. Después se encuentra el golpe de Harangodi, que al final le va a impedir estar en el partido de, de mañana. Y luego jugadores que arrastran algunos problemas en, eh, en esguinces, que no son tan fuertes, evidentemente, como el de Van Rosson, pero que están jugando con dolor. Hablamos, por ejemplo, de Lucic, incluso también de Romín Sato, sin olvidar a Pablo Aguilar que también recordemos sufrió un problema muscular y que el otro día se llevó un golpe en el en el codo, ¿no? Ahora mismo pues fíjate, eh, salvo Rafa Martínez, eh, Guillem Vives y Pau Rivas, hablando de memoria, son los únicos que parece están al al 100%, pero el resto con algún problema más o menos que no les está impidiendo jugar, uh -huh. pero claro que el equipo no está no está al 100%, pero bueno, es, son los riesgos y en este caso también la suerte o la, la mala suerte que, que está azotando el equipo. ¿A quién no has el partido? El partido nueve menos cuarto, y bueno, por supuesto lo comentaremos en esta sintonía desde las ocho y media, en ese Audidom la primera vez, por cierto, que el Valencia Basket va a jugar en, en Múnich, y uh -huh. donde va a tratar además de ser el primer equip que gana després de cuatro meses, que és es el tiempo que lleva imbatido el Bayern de Pesquitz en su, en su pabellón. Per ser, quan arranque este partit, València-Bàsquet ja sabrà, si passa, que creiem que va passar, quin és el seu rival en els quals de final. Perquè Perquè el Kinky Zenit és l'altre partit, el Kinky juga com a local però té un avantatge de dos punts perquè va guanyar en canxa del Zenit i se jugarà tres oles abans. Així que quan comença el partit, quan comença la seva narració, el senyor Romero ja sabrà si li, to li toca viatjar ¿A San Petersburgo o el Kinky es de...? De Moscú. De Moscú, a Moscú a San Petersburgo, o sea que... Sí, hay, hay que además destacar, Manolo, para acabar, que uh -huh. si pasa el Kinky, el factor cancha será favorable al equipo ruso. Uh -huh. Si pasara el Zenit, el factor cancha sería para para Valencia o ¿no? Con lo cual, eh, veríamos la semana que viene si el partido ida se jugaría en San Petersburgo o en Valencia, en función si es el Zenit o el Kinky el, el fútbol Perfecte. que le diga. Con suerte. Romero, gracias. Buen viaje. Aquí buenas noches. Al nostre company Juanma Romero, de recorden des del Switty Michs Antonio Superbàsquet de la 97 Pons de Ràdio, el partit entre el Bayern de Múnich i el conjunt del Valencia Bàsquet de l'Audi Arena. S'han passat una migueta del temps, però havia que dedicar-li temps jo, xicament, avui, al bàsquet i ara ja, tanque, la primera mitjornada informativa, que voi seguir una migueta més, 33 minuts i entrem en el temps de, oh, ja està ferm, ja està ferm Carretes, ja el tío Bosch. Entrem en temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Vinga.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 Les 12 y 4. No has sentado y ya sabes queixante, Carlos Bosch. Buenas Y amenazando. Oh. Y amenazando a Pablo Leiva. Amenazando. amenazando a Pablo Leiva para variar. Voy a por ti, Pablo. Yo ya te he dicho que <ríe> a qué no espero. Es que, porque me habías me, me puesto unos cascos malos. Pues los cascos serían bons, hombre, que te digo yo. <ríe> no sé yo. Seguro que Miki tiene cascos buenos. Seguro que sí. Hola, Miki. No, Hola, que okay. buenas noches. No escucha muy bien. Tengo ahí, tengo ahí a mi peor pesadilla. ¿no? ¡Ahhh! <ríe> Amigo, si lo llegas a saber, si lo suelo, vengo, ¿eh? Bueno, eh, sí, no, sí que sabía, que, que, no, que no te engañe, que sí que sabías de piromática dice esta exacto, vez. Dice salto, dice el bandido. <ríe> hombre. Bueno, señores, anema... No, no tienes que rematar las toras, hombre. <ríe> anema arrancar la tertulia. por pues, pues, recordar la pregunta de Stanit, ¿eh? Pensé en qué competición tendrá las alegaciones del Valencia, Perelleván y la Segona Góloga, Javi Fuego, a la par de, de, de Aisho. Javi Fogo, per cert, un tío que juga jugat stop en el medi del camp i que patís la seva primera expulsió en primera divisió. No sé si veu malament del futbolista. Ara, després, parlarem d'això, ja que parlem de moltes coses. Uno feia una eh, reflexió eh, quan arrencava el programa a les onze i mitja, lo cambian, que és la vida i, en general, se plaça molt ràpidament en el futbol, perquè el futbol, al cap i a la fi, són resultats. Presunta no de Casillas. Mira, eh, pues, anava en, en certa part per ahir. Eh, quan el València afronta la primera partit del 2015, 4 de gener, València-Reià Madrid, venia el Real Madrid en 22 victòries, a pel rècord, eh, llançadíssim. Que bonic. Anxelotti era Nostre Senyor, Cristiano Ronaldo era un extraterrestre. Bueno, pues a partir d'ahir el, el València guanya. el Real Madrid, de Madrid que extraterrestre. El Real Madrid perd. I, i a partir d'ahir, el Madrid que s'inicia, eh, Anxelotti que era Nostre Senyor i Cristiano Ronaldo que era un extraterrestre. Luis Enrique era un desastre i Messi era la màfia del vestidor El Real Madrid estava segur tercer i mirava per si fallaven els dos de dalt El València estava cinquè a on es podia entrar en la quarta plaça Doncs pues bueno, dos mesos i vint dies i deu dies després resulta que el Real Madrid és de un desastre bíblic i en Madrid estan demanant el cap d'Ancelotti que Cristiano Ronaldo se depila més que Irina Shaikh Dic-ho por di, di per Irina. Dic-ho per Irina, No, eh? no, no, no per Manolo, eh? eh? Que Luis Enrique ara resulta que eh, és el tipus que millor comprèn la filosofia a Barça de que un projecte de futur, que Messi torna a ser un jugador estratosfèric, sí. que l'Aleti de Madrid tremola les cames i que el ah. està instal·lat còmodament amb distància sobre els seus perseguidors, quart i mirant cap endamunt. El futbol canvia molt i la vida canvia molt. Eh... Per això, el que avui és blan de mas negra en el futbol, moltes voltes, i als que molt parlem tenim culpa, que jo no escurris que el bulto, eh, tenim voltes a fer una sèrie de eh, doctorats eh, sobre què passa en els equips que el temps acaba deixant-nos en el cul a aire. El futbol i la vida són canviats. I enganxe de la part esportiva per tornar-la també a la reflexió primigènia en la primera mitjana. El futbol de la vida estan canviant com que hui en l'Ajuntament de laència de València hi havia un senyor de Singapur signant un acord sobre la societat eh, civil, per d'alguna manera, més important o esportiva d'aquesta comunitat que els valencians no han sabut cuidar i han estat a punt de fonar. I torna a dir, ah, me dóna el mateix. Jo sé que quan parle, algun, alguns me senten i diuen... Tu és que vas en compte del límit de Salvo. Llavors me diuen, tu és que estàs compat per límit de Salvo. A la fi, m'encanta me, me eh, que m'arrem me pels dos costats. Perquè significa que estic on me dóna la gana estar, Que és l'opinió que vol tindre Manolo Montal. Eh, I m'encanta que uns i me miren baix lupa i me diguen... O vaig anar a xivar-se de seguida al president de si ha o no dit o vaten a xivar els que estan en compte de l'actual Consell de Cidit o No Dit mire, jo dic el que pense i ho he dit abans Peter Lim no era del València de la Xicotet no és València de la Xicotet. i va fer negoci, sí, i va fer negoci però de moment està donant passos en la direcció més correcta molts més que els que hi havien. i torna a dir que si hi ha un senyor de Singapur avui este matí a l'Ajuntament de València a Rita Barbera signant un document entre València i l'Ajuntament és perquè la societat valenciana la part de la societat valenciana que senta valencianista no ha tingut el que hi ha que tindre per interessar-se pel València i traure-lo d'on estava i és una derrota en tota regla de la societat valenciana i a partir igual el que pensen uns i el que pensen altres duc molts anys en això sé que no sóc un tipus per a alguns excessivament simpàtic ha arribat a aquest punt ja en 44 i com ha un dia el meu mestre Gaspar Rosetti A esta dada Manolo Quiero hacer felices a mis amigos e infelices a mis enemigos I e sí que és es la història ¿Cómo se fa això? Pues digue'l del que no pensa I a partir d'ahí pues, la resta ve donat per uh, afegit, Com diria aquell eh, Quasi va intrínseco en el valor afegit. Però sí que és cert, senyors mm -hmm. eh, Després de també en la part esportiva I també si volem entrem en el futbol I en el capaçat d'estat en Champions Sí que tiene una, una parte de, de relación con el, que, con el que es el Valencia, porque la crisis del Madrid comienza desde la derrota del Valencia. Pero es cierto, Carlos, y hoy también yo parábamos en parte del el Super Murciélago, también Pablo y Migi la parte que que voy a hablar, eh, que hoy eh, Meriton ha arribado y ha plasmado sobre un paper lo que va a hacer fa unes, un famoso mes, que es, hola, ¿qué es debo así? Tant, escolteu, ¿podemos pagar Ixina? Sí, ahí está. I se passa donat. A l'hora d'una eh, Els que diuen despeditament dels xinos, que no són xinos són de Cinepura, els xinos no voren, no voren, no voren, no voren a, a posar ni un. Mire, de moment, 130 en fitxatges, després veurem com els recuperen, i ahir hi haurà que fiscalitzar, i de moment, un quilate en l'Ajuntament de València. I això són fets consumats. Podoldre o no podoldre, però la realitat, senyors, és ixa. Jo? Sí, clar. Ve, se venden dodotis en el Bernabéu. <risa> Tú ya vas directamente a lo tuyo, ¿no? <risa> es que me acaba de enviar Salva en WhatsApp y no me he resistido a decir, <risa> Se venden Dodotis en el Bernabéu." Dicho esto, sí, dicho esto que me apetecía, pavelía mmm, digo eh pro, <coughs> espere que tengan un ratete para hablar de Carbonerito y, sí. y que ahí tiene que seguir jugando porque es el mejor del mundo y les monáis que dicen. De chipiriflauticos de la meseta Yo, no, no creo, entre, creo que, no entre. que Del Bosque igual no ha visto el partido ya, Por ya, la, a mí me da igual ya lo eh, eh, Pablo, a mí la selección española cada vez que la secuestran los medios meséteros me da absolutamente igual pierde y me quedo igual a mí me cada cabe... vez que la secuestran ¿eh? y no voy a decir que me alegre, porque tampoco es eso Pero ello pierde pierden. No, creo, te, no te, le lo le te lo vas a me creer, pero me, me sabe mal por, por De Gea, que está haciendo más méritos Gea, que nadie. De Gea, para... lo que tiene que hacer es que su novia cante bien, que canta fatal. Todo. <risa> <risa> eh, si con esa novia no se puede cantar bien en la vida, a lo que iba. Hoy, uh -huh. la imagen de un tipo de Singapur en el salón de plenos, que sería con esa mm, arquitectura modernista, que es la máxima expresión del poder político... Vale, y ya. burgués de la capital uh -huh. es toda una metáfora una de los últimos 15 años y yo lo, lo he comentado viendo las imágenes Mira míralo, ahí está, ahí está y estaba Kinko firmando esto y es una gran metáfora mira, después tengo que y... una cosa de Laihul, que estén todos engañados vale. que la comentaren y tienen sí, raro eh... sobre el cognome de Laihul vale, vale y, y todo eso es comienza quan jo ja vaig fent anys ja vaig fer quasi 40 quantes uh -huh. polítics li diuen a Paco Roig venderé las acciones al nuestro constructor de cabecera quan Paco Camps li dona unes ventajoses eh, eh, condicions a Paco Roig perquè li diuen nassos... en tu no anem a fer l'estadi nou a este quantes polítics decidixen i jo vaig viure des de de nou i callaren perquè en ràdio no havien de callar coses i això se va ser el meu defecte i la pena que dure tota la vida el no haver tingut la llibertat en, en al seu dia i és un, és un problema que tinc que aixecat a mi mateix a ningú més eh, perquè jo era part d'un entramat però tampoc puc dir, no, l'he d'obediència de vida no, també jo en alguna part eh, probablement no vaig ser encara que en moment no estava en la, en la primera línia de la informació valencianista eh, però tot comença en el moment en què els polítics decidixen que, que, el sac, el, que, el, que el sac de bots que dona la Valencia es tan importante per para intervindre el Valencia con el fútbol y convertirlo casi en una consellería más. Vale, y, y, y, acabe, y, acabe. y acabe, porque me imagine que Miki podrá que vendrán pronto el tema, porque yo sé que le agradáis hablar de fútbol, encara que... Mm, Pablo yo, yo estoy... le iba yo, le solemos ganar los debates, ¿eh? ¿Pablo? No estoy tan de acuerdo, es que creo que les... Miki te gana alguna vez ¿eh? <risa> sí, Pablo, Es que no vales ni paliado, tío, ni como aliado eres bueno Pablo, pero yo y, me y... alío, pero con otros Y, y, y, y para eso yo siempre que, desde de como la del Levante o de afición futbolística, uh -huh. culpaban al Valencia yo al final día mira, bueno hay que definir qué es el Valencia yo, antes ya fui un artículo que decía, el Valencia es el Valencia lo forman las experiencias personales de todos aquellos que lo sufren y disfrutan que Valencia no es Bautista Soler haciendo la mona y Juan Soler creando una deuda y Soriano Monstruosa. y no sé qué, y Soriano haciendo un error societario que eso no es el Valencia otra cosa es que los políticos han utilizado al Valencia en su favor y el que está el Valencia se ha dejado utilizar para al final el Valencia lo están matando Porque al final de Valencia es el tío Pepe de Rafael Buñón, el dicho con todos los respetos, sufriendo por él. Yo esta mañana ya, como sabes, suelo hablar poco de, de esos sí. temas, pero yo esta mañana ya lo he dicho, la imagen lo dice todo y, y al final es eh, una piedra para mirar hacia el futuro y dejar lo que está lo, lo del pasado, eh, ponerlo en una cajita, enterrarlo y mirar hacia los éxitos. Yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer. Eh. Al fin y al cabo lo del pasado... Eh, sigue doliendo y es lógico en el entorno del aficionado pero que sirva para aprender y al final para que ya sea tiro yo a Mickey que no sé si está por ahí o en la cueva o donde estará <risa> pero al final mmm, hoy mmm, que es otra reflexión que enfete en, en el super murciélago uh -huh. al final el valencianista el tío Pepe de Rafael Buñol y os digo, que tú te respetes que conste huyte eh, mmm, a un equipo de fútbol que en 6 meses o un año 4 meses porque me parece ya ja ensenyó la en patrita que començava a ser competitiu guanyar el Camp Nou guanyant el Camp Nou eh? i a, empat a, el, el empatant el Bernal i tingué molt mala sort i per això no hi una final de la UEFA ja es començava ¿vale? eh, al final avui el tío Pepe Rafael Muñoz que són tots els aficionals ja parlaia en primera persona tens un projecte que és un equip que competix en casa de l'equip que més competix que té chuaors top de primera línea te chuaors que chuarían en, en equipos grandes que antes no ni uno uh -huh. o también chuarían chugar en, en Madrid sí chuaría no sé si titular discutible pero chuaría claro que chuaría eh, André Gómez chuaría en el Chelsea pues no sé si titular discutible pero chuaría o en el no sé qué en 3-4 eh, Alves es mejor que Casillas hoy en día vamos per favor, ofenden la pregunta claro, això fa que el València estigui lluitant pel tercer lloc perquè tens un equip un, i tens un equip que no sé què que, i, tot, i després tens la part social, la part econòmica que també preocupa solucionant els problemes legals i econòmics per a que se faci el camp Vull dir, jo no sé quant ha tingut el valencià un projecte tan serió ja, Miqui a ah, veure, bueno, Miqui vols dir alguna cosa sobre això? Le acabo de mandar un WhatsApp a... Por eso a, te he dicho a... que hables, uh -huh. me, que me estás diciendo que me calles, y te he dicho, ya, Miki, ya. <risa> y le he puesto, cállate ya, por favor. <risa> pero si ha sido Manolo, que no para, Miki. La culpa para mí. Miki, ¿qué vamos a decir? Vamos a ver, yo esas cosas ahí he tenido razón. Carlos, me gusta poco, pero lo que sí que sí. es verdad es que el tiempo es lo que va a marcar en Correche. los otros años qué es lo que va a pasar con la llegada de, de Linn. Lo que sí que ha hecho ya es ilusionar a todo el valencianismo bravo, bravo. en, en eh, volver a tener jugadores importantes y lo que ha abierto que es muy importante me imagino para él es el turismo en Singapur hasta Gustavo está allí es sí, sí, sí. un respeto a Gustavo eh <risa> pa no, pasó por turismo. Camboya ¿eh? y ahí lo dejo <risa> porque si no estuviera Lima aquí no estaría el turista valenciano que hay allí. Mira, pues, pues es una reflexión acertada. Mickey, eh, por los vídeos que envía Gustavo de Singapur, que están todos en la web de Superdeporte, tampoco le hace falta mucho a Singapur el turismo español para subsistir como país. Si acaso a España tal y como está le vendrá mejor el turismo de allá, que vengan aquí, vengan aquí con divisas, ¿eh? Hombre, eso sería algo bueno, eso sería <risa> lo mejor, eso lo digo. Que allí parece que hay bastante liberalazo, ¿eh? Bueno, ditesais yo, a cosa se queda se si vos queda perdido alguno, a Miki a Carlos va Pablo, tan qué me está historia. Lo rebataron que, que, que, que al final el el mm -hmm. es el aficionat va Que es el fútbol es de la gente. Y este es el mes de agosto con el, con hay una manifestación eh contrabanquia perquè estava boicotechant, jo ho dic, no m'amague, jo ho dic, boicotechant, en eh, esa manifestación, si es que un camarero iba a decir, ole vosotros, porque el fútbol es de la gente. 12 i 18, una pausa i tornem. Així es posa 90 sentit a la 97.7 97. ràdio. Ja li dediquem més temps a la història de la piloteta de l'herba dels futbolistes, en definitiva del futbol, que és del que ens agrada parar des de que començarem aquesta assignatura. Així, en la 97.7 ràdio, avui, fins a la una de la matèria. Barbacoas al aire libre, cenas con los amigos en la terraza, este año preparar comidas va a ser mucho más fácil con la plancha para asar de Levante El Mercantil Valenciano. Portátil, ligera y con una gran potencia calorífica, ideal para cocinar al aire libre y en el hogar, de fácil limpieza, sin cables, por solo 34,95 al comprar el diario Levante El Mercantil Valenciano. El próximo domingo 15 de marzo, la cartilla de la plancha para asar y con la compra de la plancha un cartucho de gas de regalo quieres un descuento de película ahora en pe ocasiones de león te ahorras 1500 euros en tu 208 y 308 seminuvo financiando con banque c finance 1500 euros de descuento que suenan de cine Ben aferto tu confesionario peyote en torrenta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 la lluita per la tercera plaza continúa a la 97 un set radio después del empat al Calderón ellos de Nuno continúan la persecución del tercer lloc de la clasificación revén la visita del primer equipo que ens derrota en la present campaña desde Mestalla a las 8 de la Vesprada, Valencia, Deportivo de la Coruña el fútbol en valencia sense filtres ni edulcorantes, contata cada momento el que está pasando a Manolo Montalt y Salva Polgado. Valencia Deportivo de la Coruña. Esports 97, el partido. El teu equipo, la tegua radio. Colaboren Productos del Arte. Luxovent, Gasolinera tasco Perto y Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 Nit, el teu equip, la tegua ràdio. Moment de parlar de, ja del tema del verd, del futbol. La pregunta que estem fent-vos, eh? En el arroba esports97nit, si penseu que el València demà eh, podrà arribar al corret de, la, de comitè de competició i que lleven la segona góloga a Javi Fogol, la que va veure en el Vicente Calderón. És estrany, no?, que acabe fora del partit precisament un dels que menys va pegar i parla dels dos equips, ja, ja, no, ja no me més en uns parla dels de dos equips, un dels tíos que menys va pegar de tot el partit acaba i, fora del partit i acaba per l'horror en que va ser Jaim el altre, perquè jo crec que tot i que aquests dos equips arriben de valent cadascú en les seues armes crec que cap dels dos va fugir eh, la pelea, que va ser més intens en l'any de Madrid que para mí llegue un futbolista que no de que vaya circunstancia a el partido vas a decir que para mí es Raúl García pero que todavía yo creo que en algún, un momento y se extrao de, del vídeo que mete a ir el Canal Plus eh, esos son los mejores futbolistas es que acaben pero no embrutar más el partido yo creo que Jaime Lázaro tiene una suerte que ahí, ni en el comité de competición o en el comité de, de designación de árbitros saben, pueden agrair lo suficiente al jugador del Valencia de la que digan ahora anem a emplear-se amb força, però no anem a passar-se, no anem a maranyar el partit, no anem a fer un partit brut, perquè si no, allò acaba com el sòl de l'Aurora. Vore, vore futbolistes, diguem uns a altres, calma't, que ja sé que no hi hauria de però és que l'àrbitre és molt roïn, atemperant uns a altres, crec que és una mostra que no serà mai suficientment ponderada pel comitè de competició, però pel comitè de d'assignació d'àrbitres, que és qui comet la barbaritat de designar a un debutant per a un partit com este sobre todo a un partido máss que de un tercer contra un cuarto que ya no ha la havechura de un debutan sobre todo a un partido en 2x que se empleen a la intensidad que se empleen el Atlético de Madrid y el, el fútbol es que en cuanto a dureza probablemente si comparamos lo que puede lo que puede suponer de entradas duras o entradas eh, al bulto un Real Madrid Barcelona o un atlético de Madrid Valencia yo creo que todo el mundo tiene claro que el partido entre el Atlético y el Valencia va a ser más duro Y colocas a un árbitro que le falta eh, experiencia y le faltan minutos y partidos eh, en primera división. Al fin y al cabo yo creo que, que los equipos pues jugaron su partido. Eh, pues Raúl García sí que es cierto que, que se le fue de las manos en algún momento. Pero yo en, en el debate, ya, ya no en el debate de si fue un partido duro o no, creo que el Valencia en esa primera parte se excedió en buscar demasiado el juego del Atlético de Madrid. Al fin y al cabo el Valencia es un equipo que, que lleva menos partidos en esto, menos en, eh, menos entrenamientos en ese contexto Y el Atlético de Madrid supo anular a un Valencia que solo se limitaba a mandar balones largos En la segunda parte, sí que el Valencia buscó más el fútbol, buscó más bajar el balón Buscó más el que el balón llegara a Enzo, a Parejo o a Javi Fuego Y ahí sí que se vio que la tensión llevada con cabeza mejoró al equipo Yo voy a decir una cosa que parece que voy a cambiar de tema como antes cuando estás tú y yo diré lo de, el, el, el, el, el de, de gotis, pero no. Mm, va a parecer una larguísima cambiada pero lo que voy a hacer es ir en esencia al asunto porque el debate que plantea Manolo mm, son yo he interpretado uh -huh. es un árbitro novato para un partido de altura. ¿vale? Sí, correcto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, es que bien. como ha dicho Montoro hoy te han puesto el mismo árbitro novato dos veces las dos veces que te has jugado contra sí, tus partidos me una dada muy estratégicos ¿Eh? Cuart contra Quint Valencia-Sevilla Dos eh, penales en contra Del Valencia-Jaime-Ange En la lucha por Del Valencia Por estar uh -huh. En En Champions Bueno pues eh, Hay un tipo que Que ha sido Del Pachar disculpan Para que después eh, Ya En esta ciudad Cuando ya no dependeré En Bahía en la vida Iría dos trincheres quan hi ha una cosa a favor, uns prenen nota i la Xxiben. i quan dius en contra, els altres prennen nota també és En este cas és es que ara vull que emvore que viu vaig en contra de de, de Lim, segur que prenent nota el que vas a dir. Federació, Àrbitres, Amadeo, que tu ara entres en la federació i estàs vas mirar per Villar. Apreta, que te toca apretar. Apreta que te toca apretar. És la teua missió com a president del València. I la teua obligació apretar, i preguntar què està passant amb els arbitratges que jo no dic que siguin en contra però que menysprèn l'estatut del València com més en efecte posar un novato però en part d'estos. Perdona, Carlos, continua. Eh, hi ha un tipus que ha sigut eh, president o millor director de la agència tributària del 98 a, del, no, del 2008 al 2011 i uh ha -huh. fet un llibre eh, en el que tracta pel vist, jo no l'he llegit ni el bachay de a otra parte El trata de explicar Cómo está la agencia tributaria en España Y he una anécdota una, En Cataluña Radio Crec uh -huh. La entrevista entrevistado respecto al respecto de Gibre Y ha contado una anécdota que es Que cuando ella arriba al ser presidente De la agencia tributaria eh, Es decidirse hacer un informe Un análisis O a, a investigar uh -huh. A todos club a al fútbol profesional Y te entiendes en contra Que es un montón tan profesional Y a no haber una investigación a Toches Clus porque yo no puedo investigar primero a DEU y después a la 3DEU no si investigué toche a Toches la pega y el señor Florentino Pérez llamó a Hacienda y amenazó yo voy decir, el ex presidente de la agencia tributaria ¿eh? sí, sí. llamó a Hacienda y dijo y amenazó que si no paraban las investigaciones a la Real Madrid paraba la competición entonces la vi Pues claro que te ponen a Jaime Latre Y a más que te van a poner Y a más que te van a, si a poner no van a si Florentino Montero. tiene parado el decreto para la venta De los derechos Y a más que te van a poner Que yo no digo que Hacienda dejara de investigar a Madrid Yo digo Pero que la manerasa estaba ahí y, y, y más Jaime Latre que te van a poner Porque a Madrid no se lo ponen Miqui Bueno, yo, la pregunta era la, lo de la tarjeta de... Lo mío te en, conviene, ¿eh? En, entre otras, la pregunta que era que está en frente en el Esports no 90-10, en, en la Rava Esports no 90-10, si pensé en competición va a tender las alegaciones de Valencia. Tírali, Miqui. Yo, yo, particularmente, creo que es un error garrafal el querer que se la quiten a Javi Fogo. Y explicaré por qué. Uh -huh. No porque sea tarjeta o no sea tarjeta, Porque si un jugador que le sacan pocas tarjetas como Javi Fuego está a una de cumplir ciclo y esa una eh, supone no jugar el partido contra el Coruña... No, no, si... pero es que no es, no es correcto el dato, no está a una de cumplir ciclo. Yo creo que Javi Fro no estaba una Javi Fro ¿eh? cumplió ciclo contra el Real Madrid. Correcto. Lo que quiere es que le quiten la ah, segunda vale, vale, amarilla vale, vale, vale, para, vale, vale, para que, que tú, pueda eso. jugar. validar la tarjeta Para que pueda jugar el, el, no, el viernes. Yo, yo creo que la confusión de Miki viene porque si no recuerdo mal, yo también me llevó equivoco, no, no una, a, una, a mí, a mí también me llevó equivoco la realización de Canal Plus, creo que cuando le sacan la primera amarilla a Javi Fro, si que pone se perderá el siguiente partido. Parejo Estaba en apuntad, Juego, Pablo está bien apuntad. Creo, creo recordar Jari que fue Juego así Javi Fuego cumple ciclo el día del Real sí, Madrid ¿Acordaron? ¿Acordaron que, en que, y no está ¿acordaron que, sí, que juega, juega Enzo Pérez de medio centro ofensivo? Sí, sí, sí, sí que, está claro, que está claro Pero ahora yo creo que acaba de desvelar Pablo el ver Porque lleva una errada en la realización del partido que ¿De dónde se hace la realización esa? En la meseta Vale, Vicky, continúa no, lo eh, ahora ya no tengo ni idea Por lo que salió en la tele mm. Hay una cosa que está clara pa Si le queda una tarjeta para cumplir uh -huh. No hay mejor partido que cumplirlo En casa que contra, contra el Coruña No sí, claro. ir aplazándolo Y que después claro. te tocara Un partido de fuera es más importante Un medio defensivo Y que después te tocara a lo mejor Uno de los grandes partidos que te quedan por jugar Si fuera así Entonces... es totalmente correcto Correte. Sí. Por eso te digo Pero ahora ya Si me dices que no cumplía eh, Claro Siendo la producción De Madrid Es normal ah, ah, ah, ah, Aún me parece poco Aún me parece poco 12 eh, y 29 Femos una posa Y entren también Nos propis eh, De más folgado Jose Barayem En Superdeporte Que es Dimecres André, no? André Gómez. Jo... Mare meva, la que podeixir d'ahí. Es... Ja ho veuràs, ja. ja. Pàxina 6. Pàxina 6, no, demà a Folgado. Jo barallant-se per André Gómez. Està perdent pes, André Gómez, eh, sí. al respecte de la resta de eh, compalls en el midi del camp? Pablo, Pablo Leva sempre dice que, que, que salvo afogado i le suele ganar los debates a Manolo. 12 i... Com t'agrada picar el direte en el 12 i mitja. Fem una pausa i parlem d'això i de moltes coses més. Tornem amb els missatges de Twitter, eh? esports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 La lluita per la tercera plaza continúa a la 97.7 Radio Después del empat al Calderón, los de Nuno continúan la persecución del tercer lloc de la clasificación rebent la visita del primer equipo que los derrotó en la present campaña. Desde Mestalla a las 8 de la Vesprada, Valencia Deportivo de la Coruña el fútbol en Valencia sin ce filtros ni edulcorants, contata cada momento el que está pasando Manolo Montalts y Salva Polgado. Valencia Deportivo de la Coruña. Sports 97 el partido. El teu equipo la Tegua Radio. Colaboren Productos del Belarte, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto y FotoPro. Sports 97 Nit, el teu equipo la Tegua Radio. 2.72. Bueno, eh, pues no podemos acabar el programa sin que te fiquen la canción de Obús, ¿eh? Que voy a llamar a ay, ay, Perdón. Sí. Es que tenía truco, Ajá. tenía truco y y tú has que va a haber protagonistas no propios del partido sí. y la canción está dedicada a un no propio del partido. Pues es que... Ah, pero... Pues, vamos, que si la pones ahora, que, votando te lo dejo votando, tampoco pasa nada. En cuanto, mira, con cuenta que va el Twitter, la posemos. Claro, vale, vale, vale, vale, claro. En, la, la enganches. No, Venga. pero... vos Eh, Sugiero eh, la, Una de las noticias que hemos pasado en el, en el programa Que es la triple convocatoria del Tata Martino Triple, per, tres futbolistas de Valencia Los que van Otamendi, Orban y Enzo Pérez a la selección argentina Y César Díaz nos alegramos O no, no lo tengo claro Quique pero yo eh, le digo a Carlos que el Bernabéu faraó Loretta por lo menos dos semanas, caga es de por no eh, el que estén preguntan si competición tendrá las alegaciones del Valencia, sin ni esperanzas no lo digo, ninguna Josef López, no, para qué engañarnos André si ¿sí le hubiera tirado una bota a Linier, mejor pero una entrada jugando al fútbol es peligrosísima Sí sí runner, VCF digo, nanay de la China, a eso dirán Miguel Perona, no hay que depender de un jugador y la plantilla es amplia, que no pierdan el tiempo y que descanse Peña Valentinista del Facebook, es más difícil que Cristiano pida perdón después de tirarse en área contraria eh, Luis Ponce dio no y reza para que no caigan más partidos Paco Bartual, creo sinceramente que no, como en cualquier ocasión anteriores os quedaremos igual Peter Q, ninguna esperanza Guillermo Pujol es queixa del tema de la aplicación que estamos intentando resolver Guillermo Eh, Chafa Charcos Diu Visto lo visto Entre ninguna Inexistentes Si a CR Por meter puñetazo al rival Le caen dos A fuego no se los van a quitar Ni de coña Alex Diu Del comité puedes esperar Lo peor Manolo Ha venido el tiempo De que se vayan En casa Los Villar tebas Sánchez Alminio Y el comité Miguel Ángel Fabra Diu No porque no es El Madrid del Barça Luis López sin Sentullo y Gran Tertulia Bosch Con regalar eh, A regalarme Superpañales En la meseta Y mm que en Valente y valtas aficionados al Madrid. Todoti, Todoti. Bolete diu a Boquicon, no serás Quincop. Che, Montal, a mí encas <risa> le puto amar es simpático y quieres seguiris molt gent, a Carles Guitar. Pues mira, está, ahí están els dos. ...y Gavi Rivera que diu, ...yo ni reclamaría... No sé, a cosa que encara li caiguen sis o set partits." A soso bus, ¿no? Qui era Cansuel Valolo? Valencia más. ¿Y quién es el que más? El que más que El que más del Valencia. Otamendi? Otamendi, claro, la el canción está dedicada a Otamendi, escucha música, no, no. ¿no? la bachata tengo, esa, tengo que decir ronda. que estoy sorprendido, mira, mira, mira. Pero, pero Carlos, Otamendi. Otamendi, tengo que decir que estoy sorprendido porque hoy he leído en el, en el periódico en la contra, no te suelo leer, también lo tengo que decir, ah, ah, pues, pero, ah, pues. pero pues es muy mal porque yo soy tu reactor, jefe. <risa> <risa> pero eh, que he leído que te gusta la bachata, no, no, pues mira, eh, le bien, he leído que te Le, lea caros. usted bien señor Pablo Leiva lea usted bien yo he dicho que se si hace falta bailar una bachata para que pierda más el Real Madrid porque soy más antimadridista que rockero ¿te <ríe> queda claro? que ya es clarísimo ¿Te, te ha quedado claro? señores 12 y 36 eh, últimamente está esperando algo de protagonismo André Gómez el portugués que continúa siendo un jugador eh, que yo creo que es el de más cualidad técnica de la plantilla pero per que siga, per que coses o altres, ha desaparegut els 11 de... Eh, Nuno Espíritu Santo. Tot i aixina, en el, la baralla que tenim d'afolgada jo, jo li recorde folgado que tot i aixina, André Gómez continua seguint, crec que és un dels 5 o 6 jugadors més empleats per Nuno Espíritu Santo en la plantilla i és el tercer centrecampista més empleat per l'entrenador, després de Fuego i de eh, Dani Parejo. Però per el que siga, no sé, dona la impresió de que... Eh, la rivalidad dice cuásen de campista que es Enzo Pérez Están repartidas en meses minutos Y están repartidas precisamente entre Enzo y André Que son dos jugadores diametralmente toposats Es que yo creo que en la visita al Calderón eh, No se imaginó el partido Y, y vio que el, el partido va a ser muy físico eh, Enzo Pérez y Javi Fuego en ese aspecto Son superiores tal vez a, a André Gómez Bueno, tal vez no, son superiores en ese aspecto a, a André Gómez Y se reservó la baza Andre Gómez precisamente para lo que hizo al final. es en un tramo de, de 20 25 minutos. aho la eiba, de eiba, Nos estamos ahogando y tú describes el agua. Eso ya sabemos que lo hizo, lo que hay que hacer es mojarse. Miqui y yo nos vamos a mojar, yo me mojo. no describas el agua. Yo me mojo. Ya sabemos que hizo sí, sí. apostar por un yo partido, te, te lo explico por dejar, si acaso no te había quedado dejar, claro. Pa... Te, <risas> lo, te <risas> lo, <risas> lo explico por si acaso no no habías en el contexto. No <risas> describas el agua, mójate. Yo creo que sí que, que ha Miki perdido. nos vamos sí a mojar. perdido protagonismo, pero es algo coyuntural, es algo que es pasajero y que en un futuro inmediato volverá a tener el protagonismo que tenía antes. Dale Miqui, dale, dale, dale. Yo, yo me mojo, hombre. A ver, Vamos tú, a ver. Te, te veo con ganas de morder ahí. Mira, Ricky. Hay dos cositas voy a decir, una rapidita y otra más más despacio, más más reposada. Eh, color. Bien. Una eh, la situación de el Valencia cómo está, los puntos que está ganando, que lleva partidos sin perder. Ahora entrar en en el debate de si juega uno o juega otro. Es complicado, ¿no? Lo que lo que marca el Andrés sí o Andrés no es eh, la disposición del entrenador a jugar mejor a fútbol o peor. Uh -huh. Es clarísimo, si pongo a Andrés que quiero jugar a fútbol más y si no pongo a Andrés prefiero la lucha, la batalla, prefiero otra serie de cosas a Andre. Vale, profundizamos. Más. Más, pero más, más. Y, y entonces los resultados le darán si tiene la razón o no. A mí me gusta más un tipo de fútbol y a otros les gusta más otro. Ahora, para mí, ¿qué es lo importante? Estamos analizando si juega André o no. Yo lo que lo que analizaría más es qué línea del Valencia no está funcionando. Y eso sí que es importante, porque estamos viendo que dentro de las líneas que tiene el Valencia hay una línea que no funciona. O sea, tú, por ejemplo, coges la línea defensiva y portero, Y tú a Vicky, Mustafi, ¿tú qué les pides? ¿Cuál es su ¿Te dejas de si sacan bien el balón, si no sacan sí, bien el balón? Un Matiz Vicky, y me dejo de si las tres o cuatro veces que atacó a Barragán fue un desastre. Pero Barragán en defensa estuvo espectacular. Exacto. O sea, yo, la espectacular línea pero juego aéreo. ¿La línea defensiva en qué la marco? Que el Valencia tenga consistencia y le metan pocos goles. Y si después encima hacen algún gol y hacen tal, pues fenomenal. Pero su responsabilidad es la, la defensa. Yo ahí no estoy de acuerdo, Miqui. Yo creo que el, el, ¿No los centales, los centales tienen que sacar el balón, mejor. O lo tienen que intentar sacar más. Pero yo creo pues, que no es culpado ah, también de Mustafi. Es, no, es culpa de uno ver, que no se le indica. Pablo, Pablo que no setan poquito de fútbol, o sea, y uh -huh. si sacan no, no, la pelota bien... Es, es un valente, es un valente, si yo, Vicky, díselo. Si, si yo no estoy si diciendo saca... que se sepa más o menos, yo creo que ah, el tú, Valencia, tú, la tú primera parte en el dicho, Calderón, la tira. Pero tú has oído lo que yo he dicho, mira, si sacan la pelota jugada, serán mejores. Si encima regatean, serán mejores. Si meten siete goles y sacan las faltas directas, serán mejores. si sí, tal Pero la exigencia obligatoria de la línea defensiva, por encima de sacar el balón, por el balón es que sea una línea consistente y que no les metan goles. ¿Puedo si hacerte un ¿Hacer matiz, Vicky? Sí, pero, espera, pero si sacan muy bien el balón, pero reciben tres goles cada partido, me da igual que sa saquen muy bien el balón. Y lo de hacer las dos cosas o sea, ya, eh, eh, ya lo dejamos eh, no, para otra sí, semana. Es que no, eso lo dejamos para para que me digas tú que lo hace. ¿Que no lo hacen? Yo sí, he que he visto, me digas que lo hace muy he visto bien. Equipo, no hace bien. He visto ¿Qué? equipos peores que el Valencia que la intentan sacar. Sí, sí, pero, el pero, Rayo Vallecano. El no, Rayo no, Vallecano al final claro. eh, hace una exposición de esa de esa ideología de, demasiado excesiva. Claro, y luego le cascan seis. Que me tú centrales que defiendan como, como defiende Otamendi y Mustafi y saquen muy bien el balón. Yo, para mí... Dime cinco. Godín, Miranda, por ejemplo... ¡Sí! ¡Ah, por favor! No, no. ¡Lo sacan por igual, no, por no. favor! ¿Que lo sacan igual? Ah, hombre, va! Yo creo que el balón de God Godín... y Miranda le dan más balones a Javi... A, a Coque, Gaby y Tiago... que el Atlético hago? de Madrid, más allá de Godín y Miranda... ¿Quieres sacar el balón jugado, no? Yo no digo que lo saque para esta, Manolo, no, no, por favor. Pero yo lo que creo es que se la dan más al que tiene más cerca. Dale si es que, viki, dale, dime, dale. dime, cuántas jugadas no, no el Valencia, lunes, Pablo, eh. cuántas jugadas el Valencia en el Calderón en esa primera parte, se tocó el balón de Mustafio Tamendi a si Javi Fuego en Tober, reduciendo todo tu debate a que o, o, eh, Godín y y y y que Miki, por cierto, uh -huh. a que Godín y Miranda, se la de la que tiene más cerca, si eso saca el balón, pues ya está a no, pues, claro, claro. pues entonces vamos a mandarle peras a, a Negredo, Sacar lo de que queda. Es adelantar líneas, chaval. Sí, sí. El balón es adelantar líneas, rompé una línea. La primera el, línea el presión, lo hizo la primera la parte, el Valencia, la primera parte. El, no el Valencia lo hizo la primera parte. no dárselo al que estaba. Que Valencia ten. lo hizo la primera parte, porque el Valencia la primera parte estamos diciendo Estamos diciendo que, no estamos diciendo no que defendió, veces, que lo defendió lo perfectamente, lo pero lo la primera no parte se fue perdiendo 1-0 al descanso. Se fue perdiendo 1-0 al descanso. Ya, pero que cuéntame, ve, no, pero te cuéntame te la historia nada. que quieras, pero cuéntame la historia no, no, que quieras. El Valencia se fue perdiendo el descanso en el Calderón 1-0, pero es que por ojalá. no jugar más no, el balón, no estamos hablando de eso. No, me tú me estás diciendo dicho, que Otamendi muestra afimientas de que, que, que Godini y Miranda sacan, sacan el mejor el balón. el balón. Y yo te digo que, lo, lo, que lo sacan no. igual de mal. Pues para mí lo sacan infinitamente mejor. Y tú dices, "Sí, lo sacan mejor porque solo Duran que está más cercano. Sacar el balón es superar la primera línea de presión." Sí, sí. Eso lo que eso lo hace Mati. Pero yo no lo cambio por Mustafi No, si yo no estoy hablando de cambiar Estoy hablando de que desde el banquillo No se le indicó a los jugadores que lo hicieran En la primera parte Porque la segunda parte Para mí sí que el mensaje cambió Y sí que se hizo, porque en la primera parte no Y en la segunda sí Miki, que tanto hayas no, vamos a ver, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra Yo estoy hablando de la responsabilidad uh -huh. Cada jugador, cada línea tiene una responsabilidad por encima de las demás eh, Los centrales no tienen una responsabilidad de meter goles Y si meten goles son mejores centrales Pero tienen claro, que defender Claro, la primera, la obligación principal en de la, la línea ir. defensiva es defender Y dar consistencia al equipo como la dan Otamendi y Mustafi si encima sacan la pelota mejor, si encima meten goles mejor, si encima hacen tal mejor, si encima son altos y tienen buena pinta, mejor. Claro. Y ahora pasamos a la siguiente. Y, ya te hago el matiz, perdóname, Miki. Yo eh, porque tu, tuvimos una era una entrevista o no sé si una entrevista, una rueda de prensa, yo le pregunté a Rufete, "Oye, Mustafi qué es?" Y tú creo que dijo Rufete, "Un defensa." ¿Un defensa? Claro un defensa sí, Tío, yo quiero me, un defensa me estáis desviando el debate no, no tú, Mira, tú lo, es ¿lo es? desvías no, tú lo estáis desviando y... ¿cómo está la cosa de calenteta? acaba Miki vamos a pasar a la segunda línea venga va la línea del centro del campo la línea del centro del campo está cumpliendo porque tiene que aportar goles y aportar construcción ¿qué quiere decir al final? al final que los partidos los ganes. Más o menos con la táctica que te ha hecho el entrenador, con con lo que tú puedas sacar, y al final el Valencia va sacando los partidos, lleva una buena línea, y los centrocampistas están metiendo goles, están teniendo llegada. Y llegamos a la tercera línea. ¿Para qué se ficha un delantero centro? qué es lo que le pides? ¿Para que baje no. valores o que, o que meta goles? Bueno, bueno, bueno. Entré en el segundo que yo tenía sí. preparado. Y son los 2-4, ¿eh? Mickey, es que Mickey, esa me... es Dicemos eh, un segundo Al delantero centro estar diciéndole No, mira, es que baja bien el balón Es que baja al centro del campo Alguna vez a recibir Es que cuando hace Es que hace diagonales Es que hace... No, el delantero centro O los delanteros Tienen que meter goles do Me la dices botán Porque eras el, el segundo Nom que anaba todo el propio el d'Àlvaro Negredo. Anem a fer una pausa per a la publicitat i Miqui, que la deixa votant, després reprèn ell mateix perquè ha un debat que jo crec interessant i el rematem a Cia Esports 97 nit en la 97 punts de ràdio. I el davanter centre, què ha de fer el davanter centre i què vos pareix com està l'actual davanter centre del València? 12.45, una pausa i anem a qüestió.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 Lo ponemos fácil la avenida del automóvil cerca aparcar sin problema 13 marca abrimos los sábados por la tarde la avenida del automóvil avenida tres cruces valencia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 después del empate al calderón el den uno continú la persecución del tercer lloc de la clasificación revén la visita del primer equipo que el derrota en la present campaña desde me estalla al les buiti cuarto de la vesprada valencia deportivo de la coruña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 Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. En el repàs la Perlina que està defendent Eduardo García Velda Miqui sobre el València, han fet un debat que jo crec interessant. Que encara està soterrat i no sé per què. Perquè a mi em preocupa molt lo de Negredo. Que Negredo okay. lluita Fíjate molt... Fíjate si, si tiene importancia el tema que es lo que te digo, claro que es si un delantero centro o los dos delanteros que juegan en punta meten goles y encima bajan y tal, serán mejores pero su obligación principal de un delantero, tú cuando lo calibras y vas a firmar Expert un delantero ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántos goles ha metido? Correcte. ¿Va a meter goles? No, va a meter, no me cuentes que cae a las bandas que si hace esto, y mete goles porque los de arriba tienen que meter goles sí, señor. y entonces hay una cosa que está clara tú, volvemos a la parte de atrás si no tuvieras a Mustafi y Otamendi que no juegan la pelota como algunos, pero si la jugaran la pelota y no metieran goles ¿dónde estaría el Valencia? Ah. Sí señor, sí, sí, sí pero es que antes hoy, en día, has dicho... pero hoy en día el Valencia son Mustafi sí, sí. el que más Otamendi y Diego Alves es que, antes... es que el equipo es eso tío. ahora que me la tira tirado porque <risa> se, se la ha notado a Miki eh, antes sí, ha, ha dicho una frase que ha dicho que bueno los, los centrocampistas están llegando Yo, si volviéramos a repasar el partido del Calderón, dime una jugada en la que el centrocampista llega desde segunda línea. Pero es que el partido del Calderón, si tú analizas... No, no. Si quieres hacer un análisis de, del Valencia... De Tim del partido del Calderón. El partido del Calderón, te digo una cosa, hazme ah, del Atlético de Madrid. Si es que para mí el Atlético de Madrid ah, intentó... Pero, la, eh, no, te he si hablado de la el primera el parte. Atlético de Madrid, Yo te estoy... a ver si tuvo alguna llegada a un del torre, Atlético de Madrid. al, al, al, al, al del del delantero. Mar... Es muy difícil ser delantero en este equipo. No hay más. Es, es mejor ser en el Levante No, no pues es, es, es, es ¿Cómo vas tan... a comparar ponerte es la banano. camisa del Valencia Con la del Levante, Ricky Es, es igual de difícil Igual no, pero es, es menos difícil Pero es que, vamos a ver ¿Cuántos balones le llegan con la posibilidad de hacer un uno contra uno O incluso eh, Enchufar una de, de primer toque dentro del área? Es que no le llegan balones Pablo, negredo que se busque la vida Pero que haga más goles Eh, jo ja ho vaig i eh... el primero que lo piensa és el sí, sí, jo ja ho vaig deixar caure a ir estaria bueno que, Yo, que estuviera satisfecho jo ja ho vaig deixar oh, caure pues, a pues, llibre. Llibre. no li negué a Negredó ho eh, dius Miqui que la baixa, que pelea que lluita está, eh, eh, va a totes que és difícil el tipus de jo que a voltes fa al València és cert, no ho negue, però per a que duga la quantitat tan ínfima de gols que du tampoc és, jo crec a mi me preocupa molt di que me preocupa i ho vas dir, per a mi si estiguera al 100% jo el divendres apostava per Paco, per Alcácer la cosa és que la gent me diga, no, encara no estàs al 100% el genoi no està al 100%, no 100% però o que me diga no, es que eh, ya estás pero apostando yo... para la caza no, no es que no, yo no tengo ese en cuenta Negredo en vez, voy a decir voltes a mí la única vuelta que me ha tenido que atendre mates de una manera extraordinaria y en el, y en el cara a cara creo que es un tipo sensacional sí, sí, sí. ¿vale? pero no es una cuestión sí, de que Negredo... me caiga o veo mal no, no. es que yo creo yo de Negredo esperaba molt més del que estic veient yo de Negredo me preocupa una situación que es un futbolista que cree que chula de titular el primer partido del Levante, porque es, es lesión a Paco, ¿puede ser? Vale. ¿Cómo sí, a si, es, como es, titular? Sí. Y sí que es un día en el que falla algún gol, pero eh, uno de cap muy evidente, sí. pero que es un día en que digo, bueno es que no está al 100% pero poco Pocopac va agarran no sé si el tono y al final le digo, che, y digo, qué futbolista, ¿cuántas cosas te? ¿Cuántas cosas me dona al equipo? Sobre todo, pelea, el día en Eibar... Un tío que ve de Manchester City, que ve de estrella, y se va a Leibar, al barro, y tira del carro, no sé qué. Pero ha, ha tingut una involución, ha tingut un baisho. Y ahora, yo veis que Negredo, Pablo y Miki, es que no le gana un sprint a nadie. Ya sé que no es un futbolista rápido, que yo veo la caja que tiene. Pues que no mundo le veo que no llega, pero tenía una potencia que le ibiese en el City Palace en las carreras por de Sevilla no y era y era no Yo lo, lo del de sprint, en lo del sprint y en esa carrera que hablas de cuando estaba en el City, sí que estoy de acuerdo. Ahí pues ahí por sí por eso que, te digo que se busque la vida. ¿no? Ahí sí que, que estoy se de, de acuerdo. Que la vida y que, que coja el tono y, que, y, y seguro que así Antes de Andes de, de Cádiz balones igual te ganaba siete, ah. ya ahora le cuesta más ganarlos. El problema yo creo que de fondo es que eh Le ha llevado un desquiciado, o sea, está desquiciado ahora mismo. Es que lleva muchos partidos acumulados en los que ve que el equipo gana. Para un delantero es duro saber que el equipo está ganando sin tu colaboración en, en el plano goleador. Y él sabe y él se exige, pero también creo que él mismo es consciente de que le faltan una serie de, de cosas al equipo para que él se luzca. Sí, sí, el equipo... Eh, eh, y mm... Está claro que en la buena racha que pilla Paco Alcácer, que Paco Alcácer es capaz de hacer goles, que él no haría, porque él, yo no lo veo llegando en ese desmarque eléctrico el primer ver, palo. El paro, no, eh, no, no, es, no, es, no, no. Él que que hace otra he hecho, cosa, él hace otra cosa. ahí para arriba que verás que la reviento, ¿vale? De una cabota como Mustafi en el calderón, <risas> ¿no? Pero ahí el equipo tenía un punto más de fluidez que, que ahí ver, ha involucionado casi el equipo y no tiene esa fluidez, pero tampoco no. tampoco la tiene él, ¿eh? que tampoco la tiene él y ahí la, la conclusión a donde llega Miki es que lleva no sé cuatro goles en jugada o tres en jugada y cuatro uno de penalti Creo que el cual es de penalti sí. claro ah que, pero, que, que, que, que lo cosa. intenta y que es listo y te soluciona un partido como el de Getafe porque tiene mucha, te montas cola ya sí. pero estamos hablando otra cosa también. pero Carlos hay una cosa que también es importante claro después nos pondremos a hablar de que si el equipo juega para que el delantero centro se luzca si no si tal pero pero hay una cosa que está clara eh, él no está metiendo goles y tampoco es la misión a Otamendi a Mustafi, les estamos pidiendo que tengan una actitud defensiva espectacular, porque la tienen que tener, porque es el, el pilón del equipo, ¿El pilón? y están ¿También? ayudando a meter goles. Entonces, a Negredo no le estamos exigiendo que entre en defender, lo único que le estamos exigiendo es que aunque se quede ahí aisladito él solo arriba, Este es fresquito para meter goles? Sí, porque al final, a el día del Córdoba, más allá de que Papi la muerda, le hace una asistencia espectacular. Digo, no, pero es que usted tiene que llevar 10 goles y hacer esas asistencias. Es que no hay más. Usted tiene que llevar 10 goles, eh, poco, eh. Llega tarde, no sé qué, se encompra por la elección, pero usted tiene que llevar 10 goles y hacer esas asistencias. Sí, venga, ese, eh, dona... porque a veces dona ese tipo de futbolista, mano, Sí, ¿no? sí, porque a veces eh, dona la impresión <risa> que el estilo final que puga pegar el Valencia, pero la tercera plaza ah. en tal de cosas ha de dependir a la que, que yo el, pensaba, el... a Gus se te ha de enchufar a Fergols tenemos eh? fer fer, fer es que a te, a ir, a, te, a ir a la de Libabaya al FC Valors oye, es que el año pasado ganas porque a el hacer... 2 al 3 te lo hace Paco tío. correcte, sí señor ¿Quitando, claro. quita, quitando los dos equipos grandes eh, el otro día vimos al Atlético Madrid mm. y el Atlético Madrid el delantero centro También tiene que estar amargado allí arriba al solo, sí. eh, recibiendo pelotazos. Pero los dos delanteros que juegan llevan 14. Si me vas a comparar lo que la toca al centro del campo del Atlético a lo, lo que a veces le falta que, que combinen con el Negredo, yo creo que... Es que eh, Manjukis tiene un tío al lado como Griezmann Que se la está dando el rato no, Juntos a 5 metros sí, sí, pero Negredo, Negredo a Piatti, sí, pero Negredo ¿sí, pero Piatti, sabes, ¿sí? Negredo tiene a Piatti Negredo tiene a Piatti a 15 metros está, no, Negredo tiene a Piatti y a, a fegulí A muchos más metros Que, que Manjukis a Griezmann Si es que sí, ¿sí al final ves? Al fin y al cabo no tiene cerca a nadie O sea, no me... Tampoco Para unas cosas, estoy de acuerdo Que le falta esa velocidad, esa frescura del City totalmente, pero no me vendas que Manyukich aun peleando las más que Negredo tiene eh, se las gana mejor porque es que ahora Manyukich es la leche de jugador y es no, 100 no, veces no, no. mejor a, que Negredo. A, a. Pero si no te estoy diciendo eso, pero no me puedes estar diciendo que vamos a ver la defensa del Atlético es mejor que la del Valencia. El centro del campo es mejor el del Atlético que el del Valencia. Los delanteros son no. no. Y va un punto de... Y vamos a quedar por delante, Miki. O sea, claro, es, que, es que yo no sé esas comparaciones cómo son. O sea, el comparar el que el que va mejor clasificado es peor que el que va arriba, yo lo siento, discrepo. Bueno. Eh... No, no, es que tiene razón, de verdad. No es tan superior el Atlético Madrid. Sí que hay un futbolista ahora, para mí... Uh -huh porque al final Coque es mejor que Parejo sí, bueno, pero eh, bueno, vale, está pero tú tienes a Coque pero yo que tengo a Parejo pero lleva un mes sin jugar que sí, que sí no, no, pero no Miki pero que es mejor que Parejo sí, pero yo, yo tengo un buen jugador sí, sí, pero donde va, hay una, ya, un hecho ya, diferencial ya, ya, ya, para ya. mí entre los dos equipos es en Griezmann yo te gano en la portería yo me la juego con tus dos mis dos centrales y los tuyos me ganas con Coque pero Con Griezmann sí que no sé yo por dónde... ¿El iré. portero es mejor el del Valencia? ¿El portero me la juego? ¿Sí, sí, sí. Claro que me la juego. ¿Qué, Juan Juan superior a Barragán, pero, pero ahora superior. Así es que ya, pero mí... Claro, yo es que creo, que, que, es que, creo claro, que... Pero sí, que, con, sí. con Griezmann no gana. Carlos, pero Correcte. yo creo que habéis confundido el hecho de que, para mí yo la afirmación de que Godín y Miranda la sacan mejor en ningún momento he dicho que sean yo no mejores que, que Otamendi y Mustafi que, que, que, Otamendi que te... no, pero como Miki digo... ha dicho que estoy no, diciendo que no, los defensas no... del, del Atlético son mejores que los del Valencia en ningún momento he dicho que la sacan mejor comparamos los equipos y digo que yo te cambio los centrales no te los cambio yo tampoco no he dicho eso la barba esa de también que parece más montal, con con di. godín, le acabes de eh, ferro hipster. Ay, mare toda la vida era la barba larga, ahora se dio un hipster. Bueno, toda es... la vida se dijo chino, olvídate. Un no. náufrago, <risa> A mí a mí me decían cochino. 1250, uy. <risa> Pero hasta de la conversa estaría de fútbol se me ha quedado por preguntarle a Mikey del tema de Enzo, él que a que le afecte, yo de que un jugador se va a la mala yo poner a Andrés Ah, perdón. No, lo de crate día será nacional y la mar y eh, me parece muy bien que en uno después ahí le afectara. Pero te voy a decir, te lo voy a contestar rápido. Sí, pero que te queden 30 segundos. Vamos a ver, lo que me parece una gilipollada uh -huh. es que cuando cambias a un jugador, el jugador y la cuando lo cambies siempre está jodido. Ya está. <risa> no seas tonto y no vayas a darle la mano, coño. Otra semana cuentas cuando empezaste a correr con los jugadores y dejaste de correr con ellos. 2,650, no, el momento tan caro. Mickey, muchísimas gracias. Vale, hasta Ale, adeu. Un com sempre, futbolísticament deliciós. Vos gràcies, a ves demà. Au. Paolo, gràcies. Hasta otra. Ho dicem així demà, dos i mitja, en Levante Televisió i 97.7 Radio. El Supermurcielago, demà a les 11.30, tornem es d'Esports 97 nit, ací a la ràdio, i a les 8.30, València Basketball Bayern de Múnich, tornada vuitens de final de la Eurocup. Senyores, senyors, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà intentando reaccionar y riendo como locos programación en Valencia con el suporte de la Consejería de Educación, Cultura y Esport Generalitat la 97.7 Radio Radio comienza Fórmula 97 y Fórmula noventa y